10 de la mañana, 34 minutos, y hoy comienza una vigilia en Plaza de Mayo por el aumento para los desocupados y los cooperativistas. Después de una acampe que realizaron en la jefatura de gobierno, los cooperativistas de la Ciudad de Buenos Aires vuelven a movilizarse y van a comenzar esta vigilia en Diagonal Norte y San Martín, donde quedarán en la espera de una respuesta por parte del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Hubo una promesa del gobierno y fue la incorporación de 250 desocupados en puestos de trabajo y ofrecer un aumento salarial cercano al 40%, ...pero hasta el momento no hubo ninguna concreción por parte del gobierno. Ya estamos en comunicación con Agustín Bontempo de la agrupación Los y Las Invisibles. Agustín, ¿qué tal? Buenos días. Diego te saluda. ¿Qué tal, Diego? Buenos días a, a vos y a todos los oyentes. Agustín, contanos cómo comenzó este conflicto y cuál es la situación de los cooperativistas en la ciudad. Bueno, eh, el conflicto no, no es nuevo, más allá de, de esto que comentabas vos... ...de la ocupación pacífica en la jefatura... Este, a a principios de año el gobierno había hecho un ofrecimiento de 23% en la paritaria. Eh, estamos hablando de compañeros y compañeras que ganan 4.500 pesos por mes, este, con lo cual ya es un salario muy bajo y el 23% es, es, es casi irrisorio. Y a partir de allí se vinieron sucediendo algunas medidas. Eh, nosotros tuvimos una movilización de, que fue del obelisco hasta... Eh, avenida de mayo y 9 de julio, este, hace algunas semanas atrás eh, habíamos también cortado San Juan y la bajada de 9 de julio, este, frente a eso tuvimos alguna respuesta pero no lo que, lo que realmente necesitábamos. A partir de allí y de la falta de diálogo del gobierno que encabeza Rodríguez Larreta es que se, se tomó la medida de ocuparla pacíficamente la jefatura donde se asumieron estos compromisos que vos decías, ¿no? 250 puestos para los desocupados y poder eh, tener una discusión y acercarnos al 40% que exigimos en la paritaria. Uh -huh. Agustín, ¿qué tareas realizan las cooperativas? Las cooperativas son diversas este, según lo, los barrios y en algunos casos incluso fuera del... O sea, la mayoría de nuestros cooperativistas eh, viven en villas y se hacen, eh, por ejemplo, recolección de residuos, Este, también son muchísimos casos los que vemos de, de limpieza en la ciudad. Eh, viene aparejado en todo todo ese tipo de rubro de servicio, digamos. Supongo que habrán visto alguna verdad con respecto al dengue que a otros nos han ocultado, ¿no? Claro, claro sí. Bueno, de hecho fue el, cuando hicimos la ocupación de la jefatura, este, formaba parte del reclamo, porque tenemos este, muchísimos casos de, de dengue en, lo, en los barrios, justamente... Imagínate que todas las medidas que hay que tomar de, de precaución en cualquier ámbito de la sociedad, en un lugar donde no entran las ambulancias, no entran eh, la policía, no entran los bomberos, este, no entran los camiones de basura, mucho menos van a entrar a hacer fumigaciones y revisiones de... de de todo lo que puede generar el mosquito del dengue, justamente. Agustín, durante el fin de semana, los diarios Clarín y La Nación titularon en tapa que el gobierno incrementaría la asistencia a organizaciones sociales y crearía 2.000 puestos de trabajo para cooperativistas. Pongo el condicional porque de esa manera titulan y de esa manera vemos también cómo trabajan como corporación junto al gobierno en tratar de apaciguar ciertas, este, ciertas maneras de, de sentir que está habiendo en la población. ¿Ustedes saben algo de esta promesa? ¿La Reta o algún funcionario les ha hablado de estos nuevos documentos? mil puestos de trabajo? Mira, eso viene en la misma sintonía con lo que Larreta venía diciendo cuando nos denominaba que éramos unos violentos, que simplemente queríamos este, conflictuar la situación, que no nos interesaban los puestos y, y nada más pensábamos en un oportunismo político y lo concreto fue que nunca fuimos violentos, que lo único que nos interesa es poder este, conseguir trabajo para los compañeros desocupados y, y poder aumentar la paritaria. Eso viene en la misma sintonía, ofrecen en términos mediáticos, es decir, Clarín y la Nación dice que hay 2.000 puestos, entonces uno dice, bueno, ¿por qué estas personas están pidiendo puestos de trabajo? si que claramente se los están dando. Viene en ese lugar de poder este, deslegitimar un reclamo. ¿Qué es esto que, que yo te decía? Estamos hablando de más de mil compañeros y compañeras que ganan 4.500 pesos por mes, y otros cientos más que están en situación de, de desempleo. Uh -huh. Ahora, eh, esta forma de contratación de cooperativa, por más que puede ser interesante desde el modo organizativo, ¿no es una forma de precarización también si el gobierno aprovecha para pagar salarios de miseria por debajo del mínimo vital y móvil? Sí, bueno, lo, eh, naturalmente. Este, por eso nosotros la, la, la lucha más allá de lo político la tratamos de dar desde lo de Gremial. Nosotros nos organizamos de manera cooperativista con todo lo que eso implica, ¿no? espacios asamblearios para tomar decisiones, sin patrón, pudiendo dar nuestras normas de trabajo, este, y el gobierno que de por sí no, no toma um, cartas en los diferentes asuntos que debe tomar como Estado, termina contratando a, a las cooperativas en esta situación de precarización. Por eso nosotros este, nos organizamos y damos la lucha gremial, más allá de pensar lo político en términos asamblearios, organizativos en los barrios, y después de, de una lucha de largo aliento más allá de este problema gremial. ¿Está difícil para poder este, visibilizar una lucha de la ciudad con una agenda tan volcada a lo nacional? Es, eh, efectivamente, a veces cuesta que se pueden visibilizar estas cuestiones. Eh, nosotros remarcamos que, por ejemplo, la reta parecía guardado porque no, no pasaban ni cosas buenas ni malas en la ciudad, parecía. Y de golpe, entre lo que pasó en Costa Salgueiro, lo que pasó en Boques Pueblo... Y fundamentalmente nuestro reclamo con, con el hito de, de la ocupación pacífica en la jefatura este, hizo que él tenga que salir a la defensiva, atacar que hay un mundo de violentos y de cuestiones que giran en torno a algo que el Estado le excede. este Por, su, por, suerte, por suerte, a partir de, de poder tomar dimensión de lo que es este reclamo, es que se pudo visibilizar y ponerlo en, en la agenda mediática. De todas maneras, perdón, a lo que a nosotros nos interesa es poder tener un acuerdo de la paritaria cercano al 40%, que es lo que necesitamos para los compañeros y compañeras, y 250 puestos de trabajo. O sea, eso es lo que a nosotros nos interesa porque es el motivo que, por el cual llevamos adelante este reclamo. Agustín, muchos de los puestos de trabajo, como contabas, son en la calle. Y quería preguntarte, tanto en el ánimo de los cooperativistas como lo que notan laburando en la calle todos los días, ¿qué nos puedes contar de esa información sensible de estar día a día pateándola? Es que el, el problema no es tanto lo que haya que patear la calle en sí mismo, sino ver que los compañeros y las compañeras trabajan con toda esta precarización que estamos hablando, este, que estamos hablando de, una, de un conflicto muy sectarizado, eh, digamos que no es el conjunto de los trabajadores del Estado o el conjunto de las contrataciones de, eh, del, del gobierno, Este, y a pesar de que es sectarizado, a pesar de que estamos hablando de salarios bajos, este, no, no tenemos ningún tipo de respuesta, porque no es solamente ahora el reclamo estrictamente de puestos de trabajo y, y de paritarias. Nosotros tenemos conflictos todo el tiempo cuando hablamos de herramientas de trabajo, este, de buenas condiciones, todo lo que implica la precarización laboral, que la vemos en todas las escalas de las y los trabajadores, espero que cuando vamos a, a los sectores más marginales también lo, lo sufrimos de esa manera. Agustín, gracias por este contacto y recordamos de esta tarde entonces la vigilia en Diagonal Norte y San Martín reclamando por este tema. Sí, nos quedaremos hasta que el gobierno nos no dé una respuesta. Gracias Agustín, buen día. Un abrazo. Agustín Bontempo de la agrupación Los Invisibles, digo comentándonos la situación de los cooperativistas de la ciudad de Buenos Aires, pidiendo la incorporación de 250 personas y además un aumento salarial cercano al 40%. La oferta del gobierno de la ciudad no llega ni por asomo a esto y estamos hablando de gente que cobra 4.500 pesos por mes.